el primer Hadáis. Pero el trabajo es con las intenciones, pero lo es para todos los que han pretendido, por lo que quien estuvo abandonado a este mundo lo afectará o la autoridad de él. A él.